El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos www.rnma.org.ar. Saludamos a todos los que nos están escuchando En este nuevo Enredando las Mañanas Desde San Salvador, transmitiendo desde Radio Pueblo El programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos este Hoy comenzamos un nuevo programa Y bueno, con una semana en la que vamos a ver Todo lo que dejó, la que ya pasó Sobre todo en lo que tuvo que ver con las marchas eh, De trabajadores de la semana pasada Y también el día de ayer que se estuvo conmemorando un día del trabajador eh, con lucha, por supuesto, distintos sectores y gremios de la izquierda estuvieron marchando, así que eso tenemos para hoy. Eh, como dijimos, desde San Salvador estamos acá ya con los compañeros. Muy buenos días, eh, mi nombre es Iván y aquí también están los compañeros que se van a presentar. Eh, bueno, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Sebastián y estamos, como siempre, iniciando este este lunes los enredandos que siempre nos acompañan por las radios de la RNMA de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Así es, muy buenos días yo soy Victoria, estamos con los compañeros acá como dijo Iván desde San Salvador de Jujuy, desde el barrio Alto Comedero estamos con Pancho en, en los equipos en, la, en los equipos técnicos a Javi lo tenemos en producción y a los compañeros a Johnny y a Y a Mono también eh, en la parte de la producción. Eh, lo saludamos a David, que hoy no pudo venir. Y a Pachi. Así que bueno, vamos a estar eh, acompañando la mañana con distintos temas. ¿Verdad? Así es, eh, tenemos distintos temas. Como como eh, como siempre, se puede escuchar el programa a través de la, del sitio de la RNMA, rnma.org o .org.ar. Y como decías, hoy tenemos una cantidad importante de, de, de temas, quizás uno de los eh, de lo más importantes, y por eso arrancamos con eso, es el balance que se puede realizar respecto de 1 de mayo, tanto eh, la actividad realizada a nivel general por las 5 centrales sindicales eh, y, y el acompañamiento de las distintas centrales y distintos agrupamientos gremiales el día viernes, Como también ya la actividad eh, eh, eh, más ideológica, podemos decir, más concentrada, eh, realizada el domingo 1 de mayo entre eh, los sectores gremiales combativos. Pero sobre todas estas cosas queda un balance importante que nos vamos a estar comunicando con Jorge Adai, Adaro este, de Ademis, que nos va a poder eh, brindar seguramente un panorama eh, interesante sobre la cuestión. Así es así que de esta manera arrancamos el enredando las mañanas ya estamos haciendo contacto con este quienes vamos quienes nos van a estar comentando sobre todos estos temas que tenemos para el día de hoy así que un poquito de música por favor señor operador y este bien eh, bueno estamos en contacto ya entonces con, con jorge adaro jorge me escuchas y día, ¿cómo estás? Perfecto, perfecto. Bueno, queríamos, o el motivo de esta entrevista era para eh, preguntar cuál es el balance que hacen ustedes respecto de la movilización que hubo, respecto también de los de los distintos discursos ¿no? que estuvieron en, en particular en boga el 29, y bueno, y, y cómo es la visión de eso desde los espacios eh, más combativos, digamos, que, que, que tuvieron oportunidad también de volver a reunirse el día domingo. Sí, a ver, en relación al 29, eh, ha sido, yo entiendo, un hecho político de la clase obrera que hace mucho tiempo que no se veía. Eh, realmente la clase obrera ha salido a movilizarse en un acto que, sin ningún tipo de dudas, fue contra el gobierno de Macri. Inclusive prescindiendo de la caracterización que muchos sectores de la clase tienen en relación a quienes han convocado porque el primer problema es este, es decir, eh, desde los sectores combativos entendemos que la jornada del 29 debió ser en el marco de un paro, y un paro general eso hubiera sido el marco ideal para la tremenda movilización que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires la segunda cuestión es que tampoco en esa jornada se preveía que iba a haber un anuncio de paro general o de un plan de lucha, que es lo que nosotros entendemos la gran cantidad de gente que fue tenía por objeto eso también, ¿no? Claro. Escuchar, a ver, cuál era la propuesta de estas sindical, de estas centrales sindicales para enfrentar al gobierno. Entonces, por un lado, lo que se demuestra es la gran disposición a la lucha que tiene la clase trabajadora que lo manifestó con su presencia. Y el problema es que hasta ahora estas centrales han acompañado las políticas de ajuste del gobierno este, y todavía no vemos que la perspectiva sea enfrentarla. Entonces, sintéticamente nosotros reivindicamos claramente la movilización de los trabajadores, pero falta la perspectiva de la lucha. Y esto después tiene continuidad, como ustedes explicaban, en el acto que se hizo ayer, primero de mayo, en la Plaza de Mayo, este, por digamos con, la, con una composición de trabajadores convocados desde la izquierda y desde los sectores sindicales combativos. En ese sentido, los discursos este, de hacer eh, fueron claros en cuanto a la necesidad, por un lado y esto lo dijo claramente el pollo Sobrero en su intervención, la necesidad de la unidad de los sectores combativos para que precisamente los trabajadores tengan un norte, tengan una referencia en estos sectores para salir a luchar. Este me parece que fue un poco el espíritu de, del acto unitario que se dio ayer en la plaza, este, pidiendo la unidad precisamente de los sectores que van avanzando en una lucha contra este gobierno, ¿sí? Eh, otra cosa a destacar eh, del acto de ayer fue, bueno, la presentación de este de los compañeros que han logrado arrebatar a la burocracia sindical el sindicato del neumático a nivel nacional que entendemos que es un dato absolutamente importante por tratarse de un sector industrial donde los sectores combativos no venían teniendo una presencia este, tan importante como la que se logró con ese triunfo. Jorge, eh, Victoria te saluda. Yo te quería preguntar justamente eh, vinculado a esto del 29 y a esta eh, burocracia sindical que te deja eh, en claro o, o qué podías aportar sobre los discursos de los distintos referentes gremiales que se hizo bueno en el acto del 29. Sí, a ver, los a ver, los discursos. Nosotros podemos podemos ver que hubo. Algunos discursos más encendidos, por ejemplo, este eh, más vinculados a la CTA, Micheli tuvo un discurso encendido, eh no así los referentes de la CGT. El problema lamentablemente es que por un lado Eh, quien tiene el verdadero poder de convocatoria es la CGT, que es la que claramente no está pronunciándose, más allá de alguna mague, este, por un plan de lucha. sí Es decir, esto creo que lo ha marcado un poco el discurso de micheli de esta necesidad, pero después fue este dato, que probablemente era lo que esperábamos los sectores combativos, este, fue ausente en el resto de los discursos. Eh, sobre eso justamente una pregunta más, porque como vos decías, hay como una especie de, de podríamos decir de sentir colectivo respecto de la necesidad de realizar un paro nacional, ¿no? En las bases. Eh, ¿cómo interpretás eh, vos esa por un lado esa, eh, la tensión entre esa necesidad vista en las bases y por el otro lado y eh, eh, esta este eh, este dislate no de, de decir bueno vamos a hacer paro si no nos aprueban eh, eh, la ley de, de este antidespidos que, que bueno que, que tampoco supone en sí misma una solución no no tal cual es que precisamente este a ver el problema es este no sé si el paro tiene que ser por una decisión o como digamos respuesta a una decisión parlamentaria, ¿sí? Es decir, acá tenemos un problema cuando las centrales sindicales no privilegian, sí, ni la lucha ni la movilización de la clase para resolver el ajuste y los problemas que estamos teniendo, sino que en todo caso se amaga, se amaga con un paro por este la aprobación o no de una ley, de una ley que nosotros cuestionamos ...porque si bien una primera parte de esa formulación es correcta... ...que es este una ley contra los despidos... sí ...ahora, después eso ya se va desgranando... ...porque primero que ya le pone un límite de no a los despidos por seis meses... ...pero por otro lado, y de manera contradictoria... ...plantea que en el caso que existieran los despidos... ...sean con doble indemnización... ...nosotros claramente en este sentido... Esta segunda parte de la formulación la rechazamos, es decir, nosotros entendemos que la pelea tiene que ser contra los despidos, no la segunda parte que, de alguna manera, habilita a las patronales a los despidos, pero con ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, primera cuestión, nosotros no estamos muy seguros que, llegado al caso, este esta CGT convoquen a un paro, ¿sí? Eh, y la segunda que insistimos, el tema es no tiene que haber despido, punto. Inmovilizar a la clase trabajadora para defender los puestos de trabajo. Y la muestra del 29 fue clarísima, hay disposición de los trabajadores a frenar el ajuste, hay disposición de los trabajadores a salir a pelear contra los despidos que se están dando por miles y miles. Jorge, buen día. Iván te saluda. este quería día. Quería preguntarte... Eh, teniendo en cuenta estas especulaciones quizás eh, de la burocracia sindical, pero también eh, las medidas del gobierno tendientes eh, en perjuicio de los trabajadores, ¿no? eh, cómo se prevé, qué plan se avisora digamos de, de ahora en más, teniendo en cuenta además que eh, la situación en las provincias, este, en el interior del país como en Capital, eh, continúa en conflicto, ¿no? sin una respuesta efectiva. Sí, a ver, es interesante, nosotros estamos tomando, inclusive cuando planteamos la necesidad de salir a pelear y a, y a establecer un plan de lucha como exigencia de las centrales, lo hacemos básicamente pensando, por ejemplo, y yo en esto digo, por ahí caigo este eh, en un problema, digamos, de, de, de mi actividad, yo soy dirigente sindical de la docencia, Eh, donde hoy tenemos a Santiago del Estero con 60 días de paro, eh, por, con un salario miserable, con condiciones de trabajo, pero totalmente a la baja, donde tenemos a los estatales y a los docentes de Tierra del Fuego y Santa Cruz en el mismo escenario con dos meses de conflicto. Y esto esto no son problemas, esto para nosotros es muy importante aclarar que no son problemas provinciales, Estos conflictos de, de, de largo aliento que se están dando en el interior del país son conflictos que tienen carácter nacional. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos tienen que ver con las políticas que a nivel nacional se, to se están tomando y que por supuesto son acompañados por los gobernadores del signo que sean. ¿sí? Entonces esto se debe a la política nacional. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? Nosotros aspiramos a seguir denunciando fuertemente este la situación de ajuste que está planteando el gobierno nacional, la exigencia al paro y al, y al plan de lucha por parte de las centrales y apostamos al desborde de los trabajadores. Lo que el 29 también indicó, ¿qué es lo que se preveía para el 29? Una gran movilización, Con mucho aparato de este, de los principales sectores sindicales. lo que nosotros leemos es que esa presencia estuvo pero estuvo desbordada por miles de trabajadores que no son parte de esos aparatos sindicales y que han decidido claramente salir a movilizarse. esta me parece que es un poco este la expectativa que la clase siga presionando para, para eh, eh, a partir de la movilización para la exigencia a las centrales de dar una respuesta que enfrente a las políticas del gobierno y el desafío del sindicalismo combativo de ser la referencia en todo caso para presionar y de ser la referencia para los sectores de trabajadores que quieran pelear para salir a enfrentar este ajuste. Eh, Jorge, eh, bueno, ve veíamos también en los distintos diarios, ¿no?, Eh, una reunión más a Pichetto eh, por, por el tema de, de, de esta ley lo que indica que evidentemente un, una movida tan importante ha tenido su impacto en las distintas estrategias parlamentarias justamente el, el, eh, el riesgo este que vos nombrabas del parlamentarismo eh, eh, te plantea vos o, o, o, o, o visualizas que hay eh, un límite de tiempo digamos antes de que esta de que este impulso por parte de la, de la clase trabajadora para realizar un paro nacional pueda decaer o pueda ser este eh, absorbido digamos en los en, en los cánones del, del, del mismo sistema parlamentario eh, a ver es interesante este, el planteo eh, yo creo que la magnitud la magnitud que está teniendo el ajuste da por tierra Este, con estas alternativas parlamentaristas, que en otro momento, o con políticas este, no tan brutales como esta, puede tener algún efecto. Eh, el punto es que, el problema es que esta actitud parlamentaria tiene un doble problema. Por un lado, que hay resistencia a aceptarlo desde los trabajadores este tipo de soluciones, pero por otro lado, el propio gobierno ha dicho, nosotros esto no estamos dispuestos a... este a sostenerlo o sea ya macri anuncia un veto a este la eventual sanción de, de esta ley lo que genera un, un escenario complicado en ese sentido es decir el gobierno va a tener que intervenir en negociaciones dentro del parlamento este con, inclusive con los sectores del frente para la victoria para frenar esto, y creo que en ese sentido lo hacen o lo pueden hacer tranquilamente a través de masa, ¿sí? Y por otro lado, en el caso que eventualmente el gobierno decida vetar esto, yo creo que puede ser, insisto, si bien este creemos que es absolutamente limitada la ley y que protege a las patronales, el hecho de vetarla puede generar una nueva reacción, ¿sí?, de los trabajadores. El problema es, insisto que los trabajadores han demostrado que tienen disposición a luchar el problema es si la dirección la dirección sindical habilita los caminos para el enfrentamiento a estas políticas eh, bueno una última pregunta ya para para ir cerrando eh, cuál es eh, cuál es en tu perspectiva o, o como gremio Eh, ¿Cuáles son los futuros pasos que tienen pensado eh, realizar eh, en pro de esta de este de este objetivo que planteabas bueno nosotros en lo inmediato es un poco lo que se expresó ayer en la plaza de mayo necesitamos hacer un esfuerzo dentro de los sectores combativos para la coordinación de las luchas, es decir, y de las luchas que no solamente estén circunscritas a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires o en el cordón industrial del Gran Buenos Aires, sino las luchas que se desarrollan en todo el país. El año pasado hubo, o en los años previos, hubo un intento de coordinación en el encuentro sindical combativo donde este, se expresaban a los sectores de la ciudad y del conurbano, pero también, por ejemplo, a los sectores este vinculados al perro Santillán o vinculados a otros este, a otras corrientes en el interior del país. Es necesario esto, es decir, si no hay una coordinación de las luchas, si no hay una coordinación de los sectores combativos en todo el país que pueda articular un programa, digamos que que termine ejerciendo presión a quien verdaderamente dirige este a la clase obrera estamos en una dificultad, por eso nos parece sumamente importante y urgente esta política de coordinar entre los sectores combativos y eh, sobre todo apoyando a las luchas que se están dando, insisto, no solamente en la metrópoli sino en el interior de la, de, de, del país donde las luchas están mucho más ocultas pero con una tremenda profundidad en sus reclamos. Bueno, eh, te, te agradecemos muchísimo este, el haberte podido entrevistar, la verdad que ha sido una visión de conjunto muy muy muy interesante, además una visión que valoramos mucho porque viene de, desde el seno de la clase trabajadora y bueno, seguramente en algún momento nos estaremos comunicando porque este tema eh, evidentemente de acuerdo al gobierno, a, a la política que está llevando el gobierno da para largo, ¿no? Totalmente, yo este, les agradezco el contacto, para nosotros es muy importante también poder tener contacto con los medios este, del interior del país y por supuesto quedamos a entera la disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. Ahí conversábamos con Jorge Adaro, Secretario General de ADEMIS quien nos daba una reflexión, una interpretación y también nos brindaba un panorama de cómo está avanzando toda esta lucha eh, en la que señalaba, por cierto, algo a tener en cuenta más allá de las burocracias sindicales el ánimo eh, en el seno de la clase trabajadora como decía Seba, de llevar adelante ¿no? una lucha eh, frente a las políticas del gobierno y un ánimo que, que hace presión este, a, a mí no me cabe la menor duda que incluso parte de esa radicalización, digamos, limitada de algunos discursos eh, de, la de la burocracia sindical, está íntimamente ligado a, a, al sentir, a la sensación de que los están eh, eh, presionando desde abajo, digamos, que, que, que están sentados sobre una olla a presión y que si no liberan parte de esa presión, les va a estallar en la cara, ¿viste? o en la parte de su anatomía con la cual la estén tapando. Entonces estamos hablando... De, de, de una verdadera situación de intranquilidad, de, de, de, de ánimo combativo en el seno mismo de la clase trabajadora, que puede o no ser expresada por esta dirigencia burocrática, pero que de una u otra manera si no realizan algo al respecto se las van a llevar por delante. Así es, había mucha expectativa creo en todas las provincias, en nuestro caso el, el gobernador Gerardo Morales, el día la noche anterior Largó un decreto y eh, puso a sueto justamente el 29 y con eso con esa medida frenó la marcha que se iba a hacer aquí en Jujuy. Nosotros estuvimos acompañando el acto que se hizo, uno de los actos que se hizo, pero también veíamos eso, no las ganas de, de estar ahí, de manifestarse y, y de marchar también en contra justamente del ajuste y, y de los despidos. Eh, eh, sobre eso quiero hacer una, una pequeña acotación, porque verdaderamente la... Eh, ...la táctica esta de, de llamar a las de, de, de realizar un asueto por para que el trabajador disfrute su día ta, ta ta ta ta ta tuvo un impacto totalmente pero importantísimo dentro de la eh, de los distintos gremios que pretendían movilizar el 29 no de hecho uno de los, los discursos eran reclamos sobre eso y, y, y además tuvo un impacto eh, tuvo la cuestión táctica de hasta congraciarse con determinados sectores Eh, quizás más desmovilizados de la clase trabajadora porque tenían un día más para disfrutar la verdad que como movimiento táctico eh, fue eh, eh, muy ingenioso obviamente absolutamente en contra de los intereses anhelos y expectativas de la clase trabajadora pero pero pero son elementos que hay que tomar en cuenta porque son elementos eh, disruptivos son elementos desmovilizadores que se hace desde de, desde el poder y que si no estamos plenamente conscientes de la importancia y la necesidad de la lucha, caemos en estas desmovilizaciones. ¿no? Así es, eh, rescato un poco lo que decía Liliana eh, Luis del gremio Adiunju, que justamente estaba cerrando una jornada de lucha con los docentes universitarios y que bueno se va a replantear esta semana y se va a definir un nuevo día de, de lucha y de marcha y de paro para demostrarle justamente a Gerardo Morales que son los trabajadores y las trabajadoras quienes definen cómo... Festejar justamente ese día y no en un asueto eh, sumamente arbitrario y dictado. Creo que se, se largó a las 8 de la noche y fue totalmente contraproducente. Y frente a este escenario de políticas de ajuste y tarifazo que lo sufre, por supuesto, el pueblo trabajador, vamos a tener en los sucesivos enredando desde San Salvador y por supuesto las otras eh, radios compañeras que transmiten desde otras provincias eh, todo el tiempo no vamos a estar tratando estos temas, así que eh, vamos a escuchar una canción, Palchito, ¿con así qué nos va? Señora, ¿Con qué nos dar, va a agasajar hoy? Yo aprovecho sí. para mandar saludos a Coni que me acaba de escribir, una compañera del movimiento Tupac Katari perfecto saludo saludo a connie connie hace rato que estoy pidiendo tu teléfono para volver a estar en contacto y aquí dice Vicky que no me lo va a pasar para nada así que este por favor pásamelo vos nomás pancho